Vamos a recibir, si te parece, Uge, a Cristian Hendrix. Eh, Cristian estuvo aquí recibiéndonos cuando fue este, aquel referéndum que impidió la instalación de, la, de, de un proyecto megaminero en eh, Loncopué, en la provincia de Neuquén. Un pueblito desconocido para muchos que este, nos tuvo to, todo un domingo eh, interesados en lo que ocurría allí porque más del 80% de la población rechazó en ese referéndum la instalación de la mina minería pero parece que eh, hay otras cosas por las que pelear y por eso lo convocamos a, a Cristian Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo va? Eh, contanos eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Contra qué están luchando ahora en la provincia? Bueno, es que desde hace tiempo el gobierno ha pretendido eh, instalaron un proyecto de geotermia en el área del volcán Copahue, que consiste en extraer los vapores de endógenos del volcán eh, para generar energía eh, eléctrica. Eh, esto fue cuestionado por la asamblea de vecinos autoconvocados de Carriagüe y Copahue, porque entendían que eh, ponía en riesgo el medio ambiente, la sustentabilidad de las termas. Hay, hay un complejo termal, así en en Copagüe que es este, un destino turístico, y también este, ponía en riesgo un glaciar que está a 1.200 metros del de lugar donde se pretendía instalar este, la planta, y, y hay documentación de la Asociación Argentina de Geología de que efectivamente se trata de un glaciar, y desde la sanción de la ley de, de glaciares, no se puede hacer actividad minera en las áreas glaciares y periglaciares, y la geotermia está clasificada por el Código de Minería como una actividad minera, con lo cual estaba, estaría prohibida. Eh, esto motivó que en su momento los vecinos hicieran un amparo ante la justicia, que entendió que había de similitud en el derecho, que se estaba intentando hacer una actividad prohibida por la ley, y este, se adoptó una medida cautelar de suspender el proyecto. Esto fue apelado por el gobierno, la Cámara de Apelaciones lo confirmó, Pero cuando apelaron al Tribunal Superior de Justicia, acompañaron el informe de un científico de Yaniglia que decía que esto que era un glaciar en realidad era una acumulación de nieve. Eh, sin ningún tipo de, de prueba científica que lo, que lo avale, uh -huh. teniendo en cuenta que perdoname Perdóname, esto, eh, a, aquí es donde uno puede decir que eh, por qué es tan importante hacer el inventario de glaciares que no se ha hecho hasta aquí, ¿no? Efectivamente. Eh, es muy importante porque ¿no? eso determinaría si realmente eh, qué zona es eh, área glaciar y área periglacial y cuál no, y cuáles no. Eh, en este caso, este científico de Dianiglia, el licenciado Tromboto, no, no es el Dianiglia, el que tampoco estaba actuando dentro del marco de la ley de glaciares que le encomienda a Dianiglia hacer este relevamiento que vos bien mencionás. Eh, de todas maneras, la sala administrativa del tribunal, que está compuesta por dos, por dos jueces solamente, eh, entendieron que con este informe eh, no se eh, acreditaba la verosimilitud del derecho y, por tanto, levantaron la medida cautelar. De esta forma, el, la empresa podía avanzar con el proyecto, el gobierno también. Pero ellos afirmaron en la prensa, tanto la empresa como el gobierno, que eh, iban a conseguir el 70% de la financiación para el proyecto con un crédito del BID. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, sí. que forma parte de la estructura de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Uh -huh. Y tiene una, una carta de derechos humanos, que es el Pacto de San José de, de Costa Rica, y cuyo intérprete máximo de ese pacto es la Corte Interamericana de, de, de derechos, derechos Humanos. Uh -huh. Esta, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos se había dicho en el caso de la Comunidad Huastegli-Mayagna-Sumo eh, contra Nicaragua que eh, en la relación de los indígenas con la tierra eh, no solo se debe entender como una cuestión de propiedad y de, y de provecho económico sino que también hay una relación de espiritualidad y, y que esta relación de espiritualidad es trascendental para las comunidades indígenas y los Estados deben, deben respetarlas. Bueno, aquí nos encontramos también que cerca del volcán en la comunidad mapuche, la comunidad huayquillán, que ellos están íntimamente vinculados con el, con el volcán. Ellos entienden que cada comunidad está relacionada con un determinado volcán y ellos están relacionados con este volcán, el volcán Opaul. Uh -huh. eh, entonces la situación está como trabada, digamos. ¿Cómo? Que la situación está como trabada, digamos, y, y, y no, no se ha resuelto nada, aún. Claro, entonces fue por esto que la comunidad decidió ir al Banco Interamericano de Desarrollo a ser escuchados, a plantear su posición, porque el Banco Interamericano tiene aprobada desde el año 2006 por su directorio unas políticas eh, para los pueblos indígenas y unas eh, estrategias de desarrollo para los pueblos indígenas, en los cuales debe haber salvaguardas para garantizar la integridad cultural de los pueblos indígenas. Es eh, medio que se complicado explicar la cuestión de la creencia de ellos, porque puede quizás no ser tomada en serio o ser tomado como superstición, pero ellos creen que el volcán es un espíritu, lo llaman pillán, al volcán en, en mapuche, eh, volcán se dice pillán, y pillán también significa espíritu. Eh, ellos creen que ahí está concentrada la, la energía, y que cuando la comunidad o la gente hace cosas malas, el volcán lo hace entender, que cuando se le hace algo a la tierra, la tierra se lo, se lo devuelve con señales. En el último año el volcán estuvo teniendo erupciones y ellos entendieron que el volcán este, se estaba sintiendo amenazado por este proyecto y en un traún, que es un parlamento, eh, decidieron rechazar el proyecto y este, ir al banco interamericano a pedirles que no financien el, el proyecto. Uh -huh. Así que bueno, de, de, de esta forma fue que eh, nos organizamos, vinimos con el lonco de la comunidad, el cacique, eh, dos vecinos de la asamblea de vecinos autoconvocados de Cabiagüe y Copagüe y, y se los acompañé, y se hizo una eh, presentación pidiéndole al banco que aplique estas salvaguardas que tiene establecidas en sus políticas para los pueblos indígenas, y que no conceda este, el préstamo para hacer el, el proyecto. Eh, Tengamos en cuenta, para, para entenderlo quizá un, un poquito mejor, Y para ellos hacer un, una planta geotérmica en el volcán <coughs> equivaldría para la cristiandad hacer una planta geotérmica en el Santo Sepulcro. No sé si, si la comparación es ilustrativa o uh -huh. no. Sí, sí, sí, sí, está, sí, está más que claro, y veníamos hablando por otros motivos de las cuestiones culturales y sí, de, las, de las culturas imponiéndose unas a otras, así que, digamos, con, con, con este ejemplo me parece que queda graficado desde, desde otro lado esto que, que veníamos charlando. Eh, Cristian, lo, lo vamos a seguir el tema, no, nos interesa, sabes que nos interesa, así que lo vamos a seguir. Bueno, bueno, como no, este, y te agradezco mucho siempre el espacio que, que nos dan para para contar aquí en Buenos Aires lo que ocurre en, en Neuquén. Sí, en Buenos Aires y en, en, en el mundo entero a través de Internet, por allí hay gente enviándote saludos desde, desde Bélgica. Alicia Jardel oh, te está... Un, un... Un abrazo muy grande para Alicia Muchas gracias Alicia Siempre está en la lucha ella eh, Apoyándonos y acompañándonos Sí, nosotros hay, hay gente Que no, no le terminamos de sacar la ficha todavía Una de ellas es Alicia Digamos, Está siempre muy atenta A todo lo que difundimos nosotros Lo cual nos hace pensar este, No muy bien de ella pero, pero en general cuando Hacemos estos comentarios al aire Nuestros entrevistados Como que salen a, a defender la, la, la, Digamos las posiciones de estos oyentes Que actúan casi a modo de proteger en este programa, como solemos decir, eh, diciéndonos hablen con tal o con cual, eh, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a la distancia allí en Bélgica. Estuvimos charlando con Christian hendrix él eh, es abogado y eh, vive por allí, es de Buenos Aires, nos estuvo contando su historia.